Dios nos ama mucho, quiere que aprendamos a ser cariñosos y buenos unos con otros. Es triste, pero muchos años después de haber hecho a la gente, Dios se dio cuenta de que ésta era muy cruel y muy mala. Entonces encontró a un hombre que intentaba hacer el bien y obedecer a Dios. Se llamaba Noé. Noé amaba la bella tierra, los animales y todas las maravillas que Dios había creado pero sobre todo amaba a Dios. Así que Dios dijo a Noé, quiero que construyas un barco bien grande en el que quepan tú y tu familia y un montón de animales. Voy a cubrir de agua toda la tierra y a arrasar con todo lo malo. Noé y su familia obedecieron pues a Dios y se pusieron a fabricar una enorme barca que luego se llamó el arca. Al mismo tiempo, empezaron a almacenar alimentos. Noé tardó 120 años en construir el arca, y aunque mucha de la gente mala se burló de él, Noé no paró, siguió obedeciendo a Dios. Un buen día, el arca quedó terminada, y Noé, su familia y todos los animales se embarcaron en ella. En ese momento, Dios cerró la puerta, y ellos no hicieron más que esperar, de pronto, se oyeron caer las primeras gotas de lluvia. Llovió tanto que el barco de Noé empezó a flotar, y el mundo entero se inundó. Hasta las cimas de las montañas se cubrieron. Pero Noé y todos los que estaban con él en el arca navegaron a salvo, porque habían obedecido a Dios. Canté y a Dios la gloria. canté y a Dios la gloria a todos. Dios La gloria niño de señor. Dios le pidió a Noé que un arca hiciera. Dios le pidió a Noé que un arca hiciera. Y le dijo: Hazla de madera niño de señor. Los animales de dos en dos entraron. Los animales de dos en dos entraron. Tenid bien ni, amén, la gloria brilleni, a Dios, ¡qué alegría canté! la gloria todos juntos, ¡qué alegría canté! la gloria en mi Dios, ve, Señor. Luego llovió sin parar por 40 días, luego llovió sin parar por 40 días, los animales hicieron monedas, ¡Señor! Por fin salió el Soli, secó todas las cosas, por fin salió el Soli, secó todas las cosas, todo estuvo, color de rosa, rosa, niño de Señor. Oh. Canté ni Villeni, ven a Dios la gloria, canté mi Villeni, ven y a Dios la gloria, todos juntos, hemos le a Dios la gloria, niño. Todos juntos bang,